ay vení que es María Luisa María Luca. María Luisa También María María. María no María Luisa María Luisa de la María de Chubut, Luca, María Luca, María Luca, Hinché Ruca Comunitaria. Eh, yo no pensaba estar acá. Tengo otro, otro, otro trabajo. Pero le voy a comentar así rápido. Me están apurando como siempre me apuran. Eh, eh, sí. Yo tengo... No soy joven como ella. No tengo, yo me crié con los winca Pero también sufrí las palizas de los winca Y el desprecio, el desarrago. Pero estoy de pie porque yo tenía 5 años cuando tuve que luchar para sobrevivir y acá me tienen ahora tengo 74 años y todavía estoy todavía estoy de pie y, me... y he, he, he, vivido mucho, he vivido muchas cosas malas, sobre todo con la gente no mapuche, muchísimas cosas hasta estuve trabajando en la estancia de Menéndez Betty Brau cuando me enteré que el, el desastre que habían hecho con nuestra gente no pude quedarme, no pude quedarme porque no merezco estar ahí y ahí me enteré cómo mataban a nuestros niños, a nuestros jóvenes cómo yo iba a estar sirviendo sacándole la mugre a ellos después de todos los que hicieron con nuestra cultura porque yo no conocía a ninguno de mis ancestros sí, también los ingleses que fueron a Costa de Lepá fueron a a cortarle a los bebés matar a los bebés, a las mamás a los jóvenes, les sacaban los testículos y los dejaban tirados ¿cómo yo voy a trabajar en esos lugares? como los de Betty Bram que tienen sociedad anónima y todavía la gente van y compran hermano? ¿cómo van a esforzar a esos asesinos? a esos vende patria como dicen dicen que quieren Argentina están vendiendo todo están lo están sacando todos nuestros recursos, nuestro, recurso, nuestro leufos lo están contaminando. Yo por eso fui y me instalé ahí en el LEUFU de Costa de Paz y ahí voy a morir, ahí voy a estar luchando. Ahí quedará mi cuerpo, pero no se le voy a dar la, la oportunidad. Porque esto, esto de defender la Macu es para la nueva generación que viene. Así que yo lo que le pido a los jóvenes A los abuelos Somos ancianos pero servimos Porque tenemos conocimiento ¿Qué le van a dejar a sus nietos? Piensen Que el que nieto que son tiene que pensar La contaminación, la pobreza Van a ser muy difícil Que nuestros pichiquechos puedan Hacerlo, levantarse Si nosotros no hacemos nada Es responsabilidad de los abuelos De los tíos, de los hermanos De las hermanas y de las hermanas también de luchar por, los, por la nueva generación que viene no es solamente del pueblo mapuche es de todo, de todo lo que la mapu nos tiene acá, porque la mapu es de todo, no es de uno la última que le digo nosotros no somos dueños de la mapu somos parte de ella somos parte y somos Todo lo tenemos que defender, no solamente el Mapuche. Todo, todos estamos viviendo en ella. Así que piensen, para su nueva generación, sus nietos, sus hijos, los hijos de sus nietos, ¿qué le van a dejar? Me despido, Pucallán. La palabra de María Luisa Winkalef.